Escoria. La escoria es una roca de color oscuro, vesicular, forma parte de las rocas ígneas extrusivas. Las vesículas son el resultado de gas atrapado dentro de la masa fundida en el momento de la solidificación. A menudo se forma como una corteza espumosa en la parte superior de la corriente de lava o como material expulsado de un eh, respiradero volcánico y que luego se solidifica en el aire. Es utilizada para la metalurgia y generalmente de ésta se extraen algunos minerales y metales. Se encuentra en todo el mundo.